Conocimiento, vivencia, conocimiento y vivencia y práctica, ganas de seguir, por venir de la vida, de seguir estudiando, conseguir un trabajo que a mí me guste, mejores oportunidades, conocimiento y, y experiencia, más esfuerzo para mí, desarrollo mental y social, no sé, la educación para mí es, sí, es como que te abre más puertas para, para conseguir trabajo, para hacerme más para terminar y, y seguir estudiando, a venir? para mí el futuro, mi futuro, iba a ser trabajar duro para conseguir lo que quiero y estudiar yeah